Nos vamos a meter en hablar de la señalización de espacio, ¿no? La semana pasada estuvimos escuchando aquí, me resultó muy emotivo volver a escucharlo, ojalá que a vos también como como oyente te haya pasado lo mismo, parte de aquel viaje que hicimos con los sobrevivientes de la ESMA que estuvieron en la Isla del Silencio, Y lo hicimos a propósito no solo de que se cumplían 40 años de la visita de la CID que hizo que los eh, genocidas de la ESMA llevaran a un, a un grupo de sobrevivientes a, a una isla del Delta del Paraná, eh, sino porque además se había señalizado el lugar como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Bueno, hoy eh, cuando terminó la audiencia en la en la causa de contraofensiva nos quedamos charlando con Adriana taguada que es eh, habitual asistente como parte de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte a, no solo a este juicio de la contraofensiva sino a todos los que se suceden en el marco de la megacausa de Campo de Mayo, de esa astillada causa que tiene mil eh, juicios correspondientes. Eh, bueno, y Adriana me contaba que se va a señalizar en poco tiempo, en pocos días, se va a señalizar el Campito, que era uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que estaban dentro de Campo de Mayo. Y queremos charlar sobre eso, la tenemos en línea Adriana, a Adriana, quien le agradecemos que está ahora mismo en el café de Los Patriotas y se salió para poder charlar con nosotros. ¿Cómo Buenas estás, noches. Adriana? ¿Cómo va? Muchas Muy gracias. Bien. Es el día que cocina Sofi ahí, por eso van Es el día es el día que cocina Sofi, así es. La una fi... sí. una iniciativa la verdad hermosa que ya lleva no sé, un par de años por lo menos donde ella con mucho amor Amor de compañera, cocina, ¿no? Este, aquí nos reunimos, nos vamos convocando mensualmente a disfrutar de la compañía, de la comida una excusa para el encuentro. Bueno, no es la primera vez que hacemos que un comensal de la cocina de Sosti se salga para charlar con Oral y Público, así que te, te agradecemos y le agradecemos a ella no, también. No, no hay problema. Eh, Adriana, eh, ¿se va a señalizar parte de lo que fue, digamos, ese es, ese mega espacio a disposición del genocidio que fue Campo de Mayo, no? Sí, se va, se va a señalizar el domingo que viene... Efectivamente, ahora, efectivamente se va a señalizar, como decíamos, uno de los espacios utilizados dentro del predio de Campo de Mayo como centro clandestino. Fue uh -huh. el principal, conocido como el Campito, no el único. Campo de Mayo además tiene como característica, creo que acá lo debes haber escuchado muchas veces en este programa, tus, tus oyentes lo deben haber escuchado, tiene como particularidades toda una zona territorial, es todo un espacio que ha sido como un gran gran espacio concentracionario, la zona de Defensa 4, uh -huh. que tenía su cabeza en el predio de Campo de Mayo, y que contó con decenas de centros clandestinos, a lo largo y a lo ancho de 11 municipios, eh, comisarías, brigadas, clubes, fábricas, casas de casas casas quintas, no y los... Uh -huh. ...los espacios adentro del predio. Bueno, a pedido de, de muchas comisiones... ...y familiares y sobrevivientes... ...finalmente uno de ellos... ...están pedidas todas las señalizaciones... ...que son parte de... Es, ...es cumplir con una ley que exige... ...que existe en Nación y en Provincia... ...pedimos la señalización de todos los espacios... ...y bueno, este domingo 29 de la mañana... ...finalmente va a ser señalizado el campito el centro clandestino más importante de todo el país, pero uh -huh. sobre el que menos información se tiene o que más difícil nos ha costado, nos cuesta reconstruir la historia de nuestros familiares y de nuestros compañeros y compañeras que pasaron por ahí. Por varias razones, una es, diría, esta territorial, espacial, está metida, primero en un, en un predio militar, además metidísima dentro de... ...en el medio de esas hectáreas... ...lo segundo es que... ...por una política diferenciada... ...que siguió el ejército... ...prácticamente nosotros no tenemos sobrevivientes... Uh -huh, claro ...entonces esto es... ...como no tenemos la información de primera mano... ...de qué pasó, quién fue... Uh -huh. no ...en qué momento... claro ...y contaba además... ...como otra particularidad... ...pegadito, ahí nomás del campito... ...está el batallón de aviación... ...o sea, está la pista... ...para los aviones... Nuestros familiares y compañeros eh, eran tirados al río saliendo directamente de Campo de Mayo. Uh -huh. Ahí eh, me parece, decime si me equivoco, dos actores esenciales para que hoy sepamos que es el campito. Uno es alguien que logró escaparse de allí sí. y elaborar sí, sí, sí. un croquis que es eh, Cacho escarfati Sí. Eh, sí que, bueno, que si no hubiera fallecido en los últimos años seguramente estaría dando cuenta en todas las causas de Campo de Mayo con su testimonio. Y el otro, eh, en la reconstrucción de lo que dejó escarfati es el, el equipo argentino de antropología forense. Claro, Cacho, como decíamos, hay poco pocos sobrevivientes, los sobrevivientes que hay son eh, personas que han estado, pasado poco tiempo, han estado poco tiempo en el... En el en el centro clandestino, y Scarpatti llega en el mes de abril del 77, muy, muy mal herido, muy mal herido, los compañeros, las compañeras logran logran cuidarlo, este logran que él se reponga, y, y, y el loco tenía, así lo llamaban, el loco Scarpatti tenía como una obsesión que era escaparse de ahí. Mientras tanto, lograba en su memoria ir grabando caras nombres, momentos, lugares, y finalmente el loco se escapa, se escapa en septiembre del 77, sale del país y empieza eh, a hacer la denuncia internacional, cuenta, cuenta tantas veces como fue necesario, todo lo que supo, todo lo que pudo recabar como información, eh, y además entre tantas cosas también hizo un croquis de, de cómo era el campito. Ajá. Uh -huh cuando se produce cuando se arma se constituye la CONADEF el loco también fue con una comisión y con otros sobrevivientes fue a, para tratar de ubicar el lugar donde funcionó el campito que fue destruido en el año 80 fue tirado abajo las construcciones y bueno ubica ubican el lugar que por supuesto en ese momento lo único que había era vegetación En el año 2010, en el marco del proceso de juzgamiento de los juicios, finalmente la, la jueza de el juez de instrucción en ese momento autoriza la excavación de la zona, eh, queda en manos del equipo argentino de antropología forense, una de las personas que llevó adelante esa tarea fue Marcelo Castillo, y se empiezan a excavar en los lugares donde el loco decía que habían estado las construcciones, y tal cual. Uh -huh. Yo tuve posibilidad en aquel momento de, de ir, el juez autorizó que fuésemos algunos familiares, y pudimos ver, digamos, eh, se veían los cimientos de los distintos espacios, porque el campito tenía como distintas construcciones, tres galpones, un sector más de, como de oficinas, bueno, había distintas... Este, distintas locaciones dentro del mismo lugar y todo eso este se ubicó donde él decía para uh -huh. nosotros digamos en un punto nosotros sabíamos que, que Cacho decía la verdad pero en términos para vos, a esta altura ya sabés también que en, el, en los marcos de, de los juicios las cosas que uno hizo las tiene que probar claro y entonces estas excavaciones le dieron veracidad a todo lo que Cacho decía que como vos decís Lamentablemente, el caso de él eh, se ventiló en el segundo juicio del Campo de Mayo, que nosotros conocemos, se popularizó como el juicio de la canchita, porque se realizó en una cancha de fútbol, en una zona obrera de Vicente López. Ahí eh, una de las víctimas era él y el loco murió unos meses antes. Uh -huh. Así que, bueno, lamentablemente... Estaban ahí su organización, la organización que él fundó, que es la 26 de julio, su familia, sus compañeros, pero él no pudo no pudo llegar a la condena. Bueno, pero dijo su aporte, ¿no?, a la memoria, la verdad y la justicia. Absolutamente, Clarice. absolutamente. Para nosotros ha sido un testigo fundamental. Uh -huh. Fundamental. Bueno, entonces, esta señalización va a ser, no este domingo, sino el siguiente. Sí. El, el siguiente, el 29. El 28, 29. 29 domingo 29. 29 de la mañana, sí, así es. Bien, bien, bueno, este... estaremos presentes seguramente allí para registrar ese momento tan especial, ¿no? Es, es increíble Muy... que tengan que pasar tantos años para señalizar un lugar que, eh, bueno, que se tenía que haber señalizado hace mucho, ¿no? Pero bueno, está pasando esto también. Sí, ¿no? yo, yo prefiero, mira, en estas situaciones yo prefiero quedarme con... Eh, con el logro, eh, sabemos que todo está llegando y llegando tarde, a veces muy tarde, a veces irremediablemente tarde, pero bueno, en esta oportunidad y con esto eh, va a haber una señalización, la señalización no solamente es importante para nosotros, sino, esto ya lo hemos visto en las comisarías, ¿no? que se han señalizado varias ya, uh -huh. es que los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, no los, los jóvenes estudian, y quieren ser militares, los estudiantes, los, los oficiales jóvenes y que tengan registro permanente de lo que su propia de la historia de su fuerza, ¿no? De la historia que ellos a quienes ellos están representando y uh -huh. que tal vez tomen conciencia y busquen la manera, se empeñen en la manera de que puedan jugar un rol diferente. Y que tengamos otras fuerzas armadas, ojalá no tengamos ninguna, algún día no haya fuerzas armadas, pero <ríe> Sería mientras así. tanto que por lo menos tengan otro contenido. Claro. ¿no? que sean parte parte del pueblo y no contra el pueblo Muchas gracias Adriana ¿Sabe, sabes, el, me, ¿Sabes el menú de Sosti hoy? No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Bueno, que te sorprenda seguramente va a estar rico Muchas gracias, <risa> gracias. Hasta luego. Hemos charlado con Adriana claro. Tahuada integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte a propósito de este eh, senia, esta señalización que se va a hacer de El Campito uno de los ex centros clandestinos de detención, tortura y de exterminio, que funcionaron dentro de ese mega emprendimiento eh, concentracionario, como eh, le llama al circuito concentracionario, ese nombre lo ha puesto Pilar Calveiro, que va a ser testigo en la causa de la contraofensiva el jueves próximo.